Todo ello en la página que tenemos en las redes sociales, todo ello en la página que tenemos en Facebook, facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. Hoy tenemos visita en los estudios de Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música, ya que a eso de las 7 menos 5, 7 de la tarde, se pasarán la formación de Tafaya Los Lucians, que recientemente han publicado su primer trabajo discográfico. Hoy hablaremos eh, con ellos sobre la trayectoria musical de la banda, sobre los conciertos y por supuesto sobre su reciente primer larga duración que hoy, lo dicho aquí en Euskal Música, lo presentaremos. A eso de las 7 menos 5, 7 de la tarde, tendremos la visita de este Tafalla de la formación Los Lucians. Aparte escucharemos entre otros grupos a la formación Lenao. También sonarán Los del Rayo con su nuevo trabajo discográfico, Sin Alas para Volar. Y también escucharemos un nuevo proyecto, la formación de Midnight Fingers, una banda que surgió en 2014, más concretamente el 17 de marzo, y que recientemente han publicado lo que es su primer trabajo discográfico. Son versiones de clásicos como Laute Giatu o lorechoa pero en versión dense. Una propuesta bastante interesante, la que nos trae esta formación de Middle Fingers. Esto va a ser lo que vamos a tener durante esta próxima hora y media, durante estos próximos 90 minutos, en una nueva edición del programa Euskal Música, cada semana, los jueves, en directo, entre las 6 y las 7 y media de la tarde, cada fin de semana, en repetición, en redifusión, en la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde. Música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 Y vamos a comenzar el programa de hoy de Euskal Música Y lo vamos a hacer con una jovencísima banda Un trío compuesto por Ibai, Julen e Iker Ellos viven en Lumbier y Lumberry Y han empezado hace unos años con su primer trabajo discográfico Sus influencias digamos clásicas les han llevado pues a dar sus canciones Un toque de The Class, o incluso de Erzainak De su primera época en su primer trabajo discográfico Un primer trabajo discográfico donde destacaban dos canciones Música Sanjetan Además primer videoclip realizado por Aitor de Le Jotican y Ametseko Garaya Aparte reseñábamos La versión de, de, de la formación de especial El Galdesca Ari Sará Ahora vuelven a la carga con lo que es Su nuevo trabajo discográfico El álbum titulado más concretamente Itchá En él nos podemos encontrar 15 canciones Entre ellas los temas Sé tú mismo y Surechat Gordiak Nos quedamos pues con estos dos De los temas, nos quedamos con la banda De Lumbierde y Lumberri al chatu Con ellos comenzamos el programa de hoy de Euskal Música Con ta gusto No la cual en andig me see time and go outside your room Sura y river hablo dira Galduditos son momento yo a cama y cadira balekio bia zbarro Eskotan entzutendu da, isiltasun zara bilakatu, sarritan ikusten ditu da. Izdira gaueko izarra, txikitako argazkia eskutu. Barruan al sonoraza sicurezza il goderea L'embora scarbadoa Muite y yo Emen egonen Zarete Gure bihotzen Barrenian Milaka salgo Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos En este segundo larga duración Para la formación de Lumbier y Lumberri Al chatu, el álbum de Itza, Los temas Sé tú mismo y Surechat gordeak hay que comentarte que esta formación Ya está metida en el estudio de grabación Poco a poco van eh, grabando Lo que va a ser su tercer larga duración Que si no pasa nada lo tendremos Para este otoño del 2016, así que después de la vuelta De vacaciones, Euskal Música Os lo presentará y por supuesto intentaremos Tener a parte de la formación para hablarnos de este nuevo programa larga duración. ideal de Alchatu nos vamos con la formación Oñaitarra Lenau, que después de haber adelantado su primer disco en las redes sociales en septiembre del año pasado, ha puesto a la venta el 3 de febrero el disco en formato CD. El diseño de este CD está basado en pinturas del integrante del grupo Ander Echanid. Los integrantes de Lenau son Iker Martínez de Zuazu, Egoich Olalde, Joseba Aramburu y Ander Echanid. El grupo se forma hace tres años y en todo este tiempo ha trabajado mucho para componer y encontrar un sonido propio. Todo ese proceso les llevó en julio del 2005 al estudio Garate de Anduin para grabar con Kaki Arcarazo lo que es este primer larga duración. 11 canciones que suponen una muestra de todo el material compuesto por esta formación. Nos vamos a introducir en este primer larga duración de LENAU y nos vamos a quedar con los temas Shusenean, Emity Chen y de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico para la formación LENAU los temas Susenean, Emitychen y Escuta Tú, y de la formación LENAU nos vamos con los del Rayo que fueron el primer grupo que grabó con el sello discográfico GOR hace la friolera ya de casi 26 años, junto al grupo y con el Drogas como productor musical del trabajo, Pachi su antiguo cantante se fue a vivir lejos y el grupo se deshizo, pasaron los años y hasta hace 4 no supimos nada de ellos, hasta la aparición del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 Para volar, el álbum ha sido grabado en los estudios K de Iruña en marzo de este año del 2016 con Alberto Porres como técnico. El álbum contiene nueve canciones y de ellas te vamos a extraer los temas. La despedida y me voy. <risa> Están sonando los del Rayo con este tercer trabajo discográfico sin alas para volar. Hay que comentar que mañana viernes 10 de junio estarán en la plaza Feliz Amunarriz presentando este su nuevo larga duración. Juan que las voces, Leo a la guitarra y coros, José al bajo, Alonso a la batería y Peyo a la guitarra y a los coros. Y de la formación los del Rayo que nos vamos con el segundo larga duración para Esquian Cristó. Hay que comentar de esta banda que después de una maqueta más que aceptable, Esquian Cristó, Quinteto fundado en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 lado Más concretamente, Skurrik Onenak Un álbum en el cual te vas a poder encontrar seis canciones Y de ellas te extraemos los temas Ardik Aldua y Skurrik Onenak Tema que da título al álbum Sonando dos de los temas incluidos en este segundo larga duración para esta formación para Esquean Cristó, una banda que proviene del Valle de Arratia, donde sus componentes pues se juntaron en 2012 después de dar a su anterior banda Esquean. La formación compuesta por Peyo Artabel a voz, Alex Arillo la guitarra, Aritz Ontalvilla a la guitarra, Peyo Arteche al bajo e Imanol a la arrese a la batería. Y de la formación es que han cristó que nos vamos con un proyecto bastante interesante. Nos vamos con la banda de Midland Fingers que surgió en 2014, más concretamente el 17 de marzo. Día señalado en Irlanda y el primer concierto show data del 2 de agosto de ese mismo año en el festival Summer Fun del Aredo. El cuarteto proviene de Uribe Costa, aunque uno de sus componentes sea de Bilbo, donde ensayan. Gochón Vaticón es el cantante y toca la triqui. Anteriormente estuvo en el grupo de romería a Y actualmente es cantante en triquicio Julen Arredondo es el guitarrista de la banda Pincha desde 2006 en salas de renombre Y es residente en las salas Feber y Anaconda Dani Hernández desde 1999 Ha sido locutor en varias radios Pero en 2001 la electrónica le cazó Es DJ en la sala Buda y speaker mayor del grupo Y Ander Piyuan es residente en fever y Buda Maestro de remixes y muy conocido en el ambiente electrónico europeo esta banda de middle fingers Ha editado recientemente este primer larga duración en el cual nos podemos encontrar temas clásicos como por ejemplo el tema clásico la hotel tú el tema clásico sorsi orduko ekaicha o el tema clásico lorechoa entre los 11 temas que eh, te puedes encontrar en este primer larga duración nosotros nos vamos a quedar con los clásicos sorsi orduko ekaicha y lorechoa dos clásicos ahora en versión dance que hacen esta formación de middle fingers No trouble. Zikusten taktun anean Hey! Hey! Gekomne Tenía sonando esos dos clásicos Sorchi Orduko, Ekaicha y Lorechoa Ahora reversionados en versión Como has podido comprobar, Dance De manos de middle fingers de manos de Gozón, Vaticón Cantante y Triki Julen Arreondo, guitarra y speaker Dani Hernández, speaker mayor y DJ, y Ander P. DJ, el álbum editado bajo el sello Vaga Viga y nos vamos ahora con música ochentera ya que nos vamos con la formación Anay Arreba, ya que los componentes de esta banda pues tienen un largo bagaje, ya que han estado en Nice Rosa, Tiger Travis y Cozy Lowly, en 2010 editan su primer trabajo discográfico, una propuesta vintage, una propuesta novedosa que después de haber transcurrido dos largos años desde su primer trabajo discográfico pues estos hermanos y hermanas pues se han dedicado a buscar sus raíces anteriores a la distorsión y a la velocidad y han decidido intentar aplacar esa energía y sacar a flote el pop que llevan dentro cada una de las canciones que contiene este segundo larga duración tiene muchos detalles mucho trabajo de composición y de arreglos son piezas casi inclasificables quizás eh, puces de ambientes y tonalidades, la electrónica hecha con maquinitas de los 80 está cada vez más presente en la propuesta de este cuarteto y cada vez se mueven con más soltura en el funky y se valen mucho de la percusión y la aproximación hacia la música disco que merece un capítulo aparte. Nos quedamos pues con este nuevo larga duración para esta formación para Nai Arevac, segundo larga duración. Nos quedamos con el tema que dio bastante de que hablar ya que fue el sencillo presentación de este álbum, Sorte Ona Opadishud y también nos vamos a quedar con el tema Ashtindu Esasu, dos de los temas incluidos en el nuevo larga duración para Ana ¡Ay, arre vaca. sonando la música de los 80, la música funky de esta formación de Anay arreback en este, su segundo larga duración. Y de esta formación nos vamos con la banda Los Lucian banda de tafalla que han editado su primer larga duración recientemente y que hoy aquí en Euskal Música en Berriozal y Ratia vienen para presentarnos. Así que nos quedamos con uno de los temas incluidos en este primer larga duración para esta banda y después hablaremos con ellos sobre la trayectoria musical de la banda, sobre los conciertos y por supuesto sobre su primer trabajo discográfico Benzatzen duz lakon Carra es uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el primer trabajo discográfico para esta formación de Tafaya para los Lucians y morir por el Para hablar de este nuevo trabajo discográfico de los conciertos de la trayectoria musical tenemos con nosotros en los estudios de Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música cuatro de los componentes, Chopo, Rubén, mikel y Sabi Arracha León, buenas tardes a los cuatro Mar, eh los Lucian una formación que ha sacado recientemente este primer trabajo, tan recientemente que el martes Fusti a por él y hoy jueves lo presentáis aquí en Euskal Música. Eh, pero vamos a comenzar la entrevista echando un poquito un vistazo a los inicios. Lo primero, presentaros un poco, ¿quiénes son los Lucians? Pues los Lucians empezamos como unos chavales de Tafalla, la de la cuadrilla Que nada, empezamos sin ningún tipo de seriedad, tocando en la bajera de uno de los componentes y nada, conforme pasaron los años, pues más conciertos y más lío y nada, al final pues Estamos ahora en la formación que estamos, que hemos cambiado un poco desde los inicios y bueno, ahora con más seriedad y con el disco, a ver si sale más conciertos. Eh, a la formación le disteis el nombre de los Lucians. ¿Cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? ¿Tiene algún significado especial para la banda? Le dimos dos o tres vueltas. ¿Por más, no? Pues, ¿cómo surgió? A ver, surgió de... De Lucio, ¿no? De Lucio, sí, del padre del batería, pues se llama Lucio y bueno, pues como empezamos a ensayar en la bajera de su casa, pues Lucio, pues nada, no nos comimos la cabeza nada, Lucian, así ya está, uh -huh. ahí se quedó. Eh, una formación que comenzasteis, si bien he leído, como cuarteto, pero pues habéis ido incorporando más gente a la banda. Sí, bueno, empezaron los cuatro, yo, bueno, yo soy la voz, soy Xavi, yo me incorporé, se fue primero el, el cantante antiguo, Y también el guitarrista se fue, entonces entramos Mikel y yo, Mikel la guitarra y yo a la voz. Después e eh, incorporamos a Pocho y más tarde el teclado. Álvaro. Álvaro. También tuvimos un saxofonista que se fue. Y bueno, ahí estamos los 8. ¿Y ocho. el bajista, Cirvo? Vamos, el bajista también bueno, se fue. Nos cambiaba bastante. Cambiamos el bajista también hace y un ahora año, está Andoni, claro. Eso es. Eh, ¿Los componentes veníais de otras formaciones o es con esta banda donde comenzáis en esto de la música? Lo había tocado en algún grupillo por aquí por Pamplona, eh, mala racha, pero bueno, un par de conciertos dimos. Y pues después me junté con estos hombres de aquí <risa> y empezamos a tocar ya por Tafalla. Eh, ¿Cuáles son vuestras influencias musicales a la hora de haberos decidido a montar el grupo? Pues yo creo, no sé. Bastante propio todo. Yo, yo creo que surgiría más sí, como... Y al final como... y así escalaría... Lo que son los grupos míticos eso que se lo, como, por aquí, ¿no? Como Piper surgió rock, y... amigos y tal, pues lo que les gustaba la cuadrilla y... Más de las versiones que empezamos sí. a tocar, ¿no? Escape, Scaloriac, lo que dice Pocho de Piperac, caótico, y al juntando todo eso puede ha salido esa mezcla que tenemos de Skyrock y rock y un poco de punk también. Como eh, os hemos visto en conciertos tirar de versiones, tanto, digamos eh, digámoslo así, mestizas como rockeras, eh, contaros un poquito qué grupo de versiones tocáis. Pues empezamos tocando, ahora en los últimos conciertos, alguna versión de Escape, de Escalaria, como os he dicho, de... Cortatu también. De Cortatu. Sí, Piperrac. Eso es. Y luego... Eh, Vendetta también, también. Vendetta también. Eh, Vendetta también. Intentamos, toman, en la medida lo que podemos, darles un aire personal, no hacer pues, adaptarlas un poco a lo que es los Lucians. la gente parece que le gusta. Y sí, al final buscamos canciones que la gente las conozca, ¿no? Para que se mueva un poco. Eh, antes de meternos a hablar del disco que presentáis, ¿qué diferencia encontráis entre los inicios de los luciana pues a los de ahora, ya con un disco en la calle? <risa> Diferencias muchas, sobre yeah. todo musicalmente al principio, pues imagínate, estaba Ciervo con el bajo, que no había tocado nunca el bajo. Yo con la guitarra, que tampoco. Muro con la guitarra, que tampoco había tocado. El, sí. el único que había tocado, Uleza... Pues musicalmente dábamos un poco de pena, la verdad, y ahora pues estamos cada uno con el instrumento con el que empezó, menos Abby, que bueno, sabe cantar, lo hemos enseñado estos últimos meses y se le da un poco bien. Pero... Lo intento. Y nada, pues eso. Eh, después de tantos años dando conciertos, ¿cómo surge la idea de sacar un disco casi seis años más tarde cuando se forma la banda? Pues en principio son seis años desde que se funda la banda, pero se ha empezado a componer las canciones de este disco, digamos, pues desde hace un par de años, ¿no? Dos años y medio. Sí, igual, pues la, la mayoría manera. hace meses. En, en cuanto entramos, pues eso, Xavi, yo y luego después Álvaro y Pocho. Ahí vamos a decir que empiezan los nuevos Lucian, vamos a llamarlo así. Y Andoni, que os olvidéis y, del pobre chaval. Andoni, sí. <risa> es que Ciervo se fue hace poco. Bueno, y eso, y ahí empezamos a componer las nuevas canciones y tal, y pues por eso ha pasado tanto tiempo hasta el disco que hemos sacado ahora. Eh, ya metidos de lleno en este primer trabajo discográfico, contarnos un poquito cómo fue el proceso de grabación del disco, cuánto tiempo estuvisteis en el estudio de grabación. Pues entramos a grabar el 5 de abril, Y en Estudios 21 De Sonido Javi San Martín 21. Sonido 21, sí. perdón Y salimos el 9 de mayo Sí, 10, a principios así. de mes Sí, de mayo por ahí. sí que tuvimos un parón De semana y pico por medio Porque grababa otro grupo Y eso, en cuestión de 3 semanas así, más o menos Fue rápido, sí, eso. No, todo grabado Me ha gustado con Javi sí. Agradecerle a Javi, que se portó Trato muy bien hmm. Y muy bien, sí Eh, lo hicisteis a fases, primero los vientos, después las voces Sí, pues, primero hicimos las guías Primero sobramos y, las guías en un día Y luego ya empezó la batería con las guías Y de ahí ya pues fueron bajo, el bajo, las guitarras, los vientos, la voz, coros teclado. Poco ese orden eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco, tanto a nivel musical como a nivel del diseño del CD? No No, en principio no. no. En, en este disco no tenemos ninguna colaboración y el diseño lo hemos hecho entre todos, de forma casera. Lo que sí es que es verdad es que en Guriskuncha eh, recibimos una colaboración de Fermín Muguruza el año pasado para el disco de Euskar Asbisi de Taika Sinayud. Sí, pero ahora para el disco la teníamos que quitar y nada, pues le hemos... se volvió a grabar. Pues se volvió a grabar desde el principio, que, que está igual, pero vaya... Mm. Eh, prohibido pensar el título del disco porque este nombre tan digámoslo así especial prohibido pensar <risa> pues las letras del disco tienen un carácter bastante reivindicativo entonces pues hemos pensado que era un título que reflejaba bien el contenido del disco de, pues de la situación actual y pues eso las canciones siguen un aire bastante crítico y nos parecía correcto el título nos costó bueno ¿eh? <risa> ¿Qué queréis expresar en estos 12 temas un poquito? ¿De qué van un poquito las letras de las canciones? Bueno, un poco le pegamos a, a todos. si sí, sigue sí, nos ha quedado igual alguna gallina que le hemos cortado la cabeza aún, pero sí, nos parado. hemos metido un poco con todos. Les ha, ido a, les, les ha caído la mierda a todos aquí. A quien nos molestaba y le <risa> ha ido. Pico, hemos ido repartiendo la mierda que teníamos entre unos y otros. ¿eh? <risa> Tendríamos muchos para elegir, ¿eh? También. ¿Se ha quedado ahí. alguno fuera? ¿Alguno, sí? sí. Algún tema se ahí nos tenemos ha alguna un... cosa para un futuro. Mira, esto bien algún tema feminista y así, pero bueno, no da para todo. Eh, ¿quién es la persona encargada de, la, de las letras de las canciones? ¿Cómo tratáis un, un poco lo que son las letras para plasmarlas, digámoslo así, en la música un poco? Entre Mikel y yo las hemos escrito. Luego luego la gente luego aporta porque no siempre encaja todo y entonces ahí... Pero sí, sí, vaya, vamos a medias. Sí, solemos, pues si uno se le ocurre una letra la lleva y pues luego en un ensayo pues decimos, mira, tengo esta idea, a ver qué os parece. Y pues la gente va aportando y de ahí ha salido la mayoría de canciones de los dos. Pues yo. sí. Y luego tenéis el tema que hemos dicho, ese Guris Kuncha, que es uno de los temas, digámoslo así, más antiguos del primer trabajo que salió hace un año. Eh, contarnos un poquito, porque habéis dicho que tiene la colaboración de, de Fermi Mugruza, pero en el disco lo habéis cambiado un poco, sigue igual. La canción sigue igual, sí, hay algún igual. cambio muy sí, no. sutil, no pues pero la canción en general está prácticamente igual Y eso, pues lo eh, colaboró Fermín Muruza con nosotros el año pasado y lo grabamos en Alacrania uh -huh. Y muy bien, muy contentos, era nuestra primera experiencia en estudio Y pues contentos, además con la colaboración de Fermín Muruza no podemos pedir más uh -huh. Y también incluís un intro y un outro tema que abre y cierra el disco. ¿Cómo surge esta, digamoslo así, esta idea de hacer estas mm. introducciones para abrir y para cerrar el disco? Pues la intro la, es la que veníamos tocando en casi todos los conciertos para abrir el concierto y como estaba salió un tema bastante guapo, pues decidimos meterlo al principio y la outro era la, la outro era la intro de un tema que no se metió en el disco, un tema antiguo. Y que también queda bastante guay, no está, no es mucho del rollo que lleva el disco, es un poco más, no sé, jazz o funky, funk. sí. pero eso, la metimos al final con la colaboración de la hermana de Pocho, de Inara, con el saxo tenor y nada, queda un tema bastante guapo para cerrar. Está curioso. Eh, si os parece, antes de hablar de los conciertos, de los directos, vamos a escuchar un tema del disco. ¿Cuál os gustaría que la gente escuchase o cuál es, digamos, el tema referencia de la banda? Pues tema bueno. referencia, en principio la mayoría de canciones del disco no han rodado todavía, hemos tocado alguna, pero <ríe> no nubes, que el tema mejor, referencia todos. de momento no. Y yo creo que queremos poner cárcel resorte sea. Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo A cuatro de los componentes de la banda Los Lucians, eh, Chopo, Rubén, mikel y Xavi En el programa Euskal Música De Berriozar y Gratian Vamos a meternos ahora a hablar un poquito de los directos ¿Qué repertorio vais a tener eh, para presentar el disco? ¿Vais a incluir todo? ¿Vais a incluir algunas versiones por ahí? Incluiremos todo, sí Meteremos algún popurri a algunos cuantos grupos Unas cuantas versiones Y para adelante Eso, presentaremos el disco En principio la idea es tocar el disco completo en directo Pero, claro, seguiremos metiendo alguna cover y alguna cosa para pues para que la gente tenga algo conocido a lo que haga Rose. Habéis estado actuando recientemente en el Euskal Haya de Garés, en las fiestas de la juventud de Marcilla. Eh, contaros un poquito la aceptación que ha tenido la gente hacia vosotros en los conciertos. Bien, o sea, nunca hemos, nunca hemos estado a disgusto encima del escenario, la verdad. Nunca nos han echado. <risa> No, en principio es un, un género que mueve a la gente y pues no. a nada que toques un ambiente un poco de fiestas, pues la gente se mueve. Sí, la gente se mueve fácil. Uh -huh. eh, ¿Tenéis fechas para presentar el disco o es un poquito pronto? Sí, el 2 de julio estaremos en el Festival de la Oreja Cortada en Tafalla y ahí lo presentaremos. Uh -huh. Y luego ya lo que surja, ¿no? Y luego sí, ya hay algunas el fechas. El 23, ¿no? El 23 de julio está confirmado, en... eso sí. Sí, ni dulce. Y, pues, y quedan unas cuantas por un confirmar, poco, ¿sí? No podemos decir mucho más Pues ya que estamos aquí, ¿algún teléfono de contacto Facebook para que la gente... Pues teléfono, 628-761-888 Y luego estamos en Facebook, estamos en Twitter Tenemos también correo de Gmail losluciansk.gmail.com Y poco más eh, ¿Os acordáis del primer concierto que disteis? Sí, sí Exactamente <risa> Pues, joder, estábamos, era fin de curso de escolapios, en corto la ESO, y en teoría íbamos a estar lo que éramos al principio, pues Muro, Leza, Ciervo y yo, y al final Muro y Leza no sé qué tuvieron, que se tiraron del barco, y estábamos Ciervo y yo, y un par de, pues estaba, ¿quién más? Ah, y David y Borra la batería, ¿eh? <ríe> y tocamos eh, Historia triste de escorbuto, Y niño soldado escape, ahí o a sea, lo loco Y nada, eso fue el primer concierto Y eso era bajo guitarra un y un ¿no? poco más Sí, sí, lo apretamos y pa' casa y ya está eh, De los 12 temas que se incluyen personalmente no os voy a decir con cuál os quedaríais eh, Pero cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto en el local o en el estudio de grabación El tema que más eh, puede enganchar a la gente a la hora de escucharos Sin saber nada de los Lucians, por ejemplo Guau, wow, pues bastante difícil de contestar, porque yo creo que cada uno hemos tenido nuestras preferencias a la hora de componer y tal. Y yo creo que ya que estamos cuatro, decimos cada uno el que nos ha parecido. <risa> yo creo <risa> que el que no más sé. más resume lo que hacemos me parece es Tatu Sakarra. Porque, no sé, con todo, con los metales, la voz y todo, nos ha salido una canción que me parece que resume bastante Esa y Guriskuncha, lo que es el grupo. Por eso para mí, no sí. sé yo me gustó mucho componer la de a todos ellos por el contenido de la letra y tal de homenaje pues, a la gente que ha caído, ha sufrido durante el franquismo pero eso en principio pues como las canciones las hemos hecho pensando un poco en lo que pensábamos en el momento y tal pues vamos a gusto con ellas estoy de acuerdo más <risa> te vale eh, que ha sido para los Lucians lo mejor y lo peor hasta la fecha en estos años de andadura musical No, hombre, lo peor está que no entre yo, seguro. <risa> pues yo creo que, que lo nada, peor no? los amigos a la mañana, no los ensayos, ¿no? Uh -huh. Eso de llegar a casa a las 7 de la mañana de fiesta y despertarte a las 9 o a las 10. Buah. Pues sí, eso ha era Eso pues, frío Y lo no mejor me pues, no sé, yo creo que el concierto que dimos en Tafalla hmm. en Buah. fiestas del año pasado, te lo nevando de Corpus. Nos sí. lo pasamos muy bien ese concierto, había Estuvo mucha gente reventar, y aquí. tal. Y muy bien, para También tener todos bien. los conciertos en los que vaya gente y se mueva y estén a gusto Estamos muy a gusto nosotros encima Y conoces gente de otros grupos y claro. eh, ¿Dónde suelen ensayar los Lucians? Fuah. Cada día en un sitio yo creo Vamos un poco me <risa> meñigando de aquí para allá Hemos ensayado durante mucho tiempo en la bajera de uno de los componentes del bajista En Tafalla, pero bueno, cuando se fue nos quedamos un poco huérfanos de local hmm. Y estamos y, en el sí. local de la banda del pueblo Y como bien decís, eh, ¿ensayáis solo los domingos entre semana no los fines depende de semana? Un poco, sí, depende un poco, <risas> si vienen conciertos intentamos ensayar algo más, pero bueno, como somos ocho, pues tampoco quedar entre todos. Eh, algunos estudian, otros trabajan y bueno, pues en principio los domingos es fecha fija y algún día más se puede quedar. ¿Y de qué forma se puede conseguir el disco Prohibido Pensar? Va a estar en distintos locales, de Etafalla, eh, Pamplona... Olite Garinoin Ya ya haremos un cartel y la gente pues irá ya por por 5 €. Lo en Pamplona, pondremos en el Garazi Taberna, en el Espala, en el Narrico. En el Narrico y en Tafalla estará en Choco en, Choco, en el Choco, en el Chiqui, en el Pasadizo y en el Chalupa. La Sociedad de Garinoain y en el Catiza Olite. Exacto, más o menos eso resume. Y lo de los demás componentes de la banda son son Andoni, al bajo Eh, Álvaro al teclado, Aitor al trombón Cuando se entera y no está empanado <risa> eh, Y la belleza La batería 4 ¿No? sí, sí. sí, más has dicho, somos 4 8 No nos dejamos a nadie ocho encima, ¿Sí? de, ocho encima del escenario, ¿cómo os lo montáis? A veces no, no. está complicado A, ¿A veces de, algunos debajo del escenario Oye bueno. encima de otros casi. Depende, depende del sitio, cuesta o sea, de, Vamos a tocar en un bar, que nos han llamado Pues venga, vamos Y llegas y eso a mí de dos por dos. Y llenas tú la mitad. Y, y bueno, ensayando unos, en, tocando unos encima de otros. Y antes de terminar la entrevista, algo que me haya dejado, ¿qué queréis decir? Pues en principio vamos a hablar un poco de todo, agradecerte que nos hayas llamado. Mm. Y pues eso, animaros a todos que os escuchéis cuando queráis y, y que os paséis por los conciertos, estáis bienvenidos. Y poco más. Y que Ahora lo compres, subiremos. lo robes, lo piratees Pero tenlo <risa> Lo vais a subir a Youtube para la gente Diego? Eh, sí. Sí. El día 25 estará ya en Spotify y Estará en iTunes y lo iremos subiendo a Youtube Poco a poco Exacto. Pues eh, Chopo, Rubén, mikel Xavi Esquerricasco por haber venido Suerte con este disco Prohibido pensar y a ver si nos vemos Prontito con nuevo disco Eso, A ver, es. a ver Pero mientras tanto hay que Hay que rularlo, ¿no? como quien dice este disco Eso es, darle sí. tope. Todo lo que Eso es. se pueda Eh, pues con cuál tema nos despedimos? Pues con siglo, siglo 21, 21. ¿no? Siglo 21, un tema bastante guay que nos ha quedado y sí, sería el último que hemos compuesto. Es. El último, eso es. Ahí pues ya pues suerte y larga vida al Ska a este estilo de música <risa> de baile. <regales. risa> larga la la Muchas está. gracias. Agur esta noche he tenido un sueño acojonante En el que nada seguía igual Ya no había guerras, ya no había indigentes Tampoco había carteles de disidentes No había hambre, ni sida, ni atentados suicidas Nada iba mal Y al despertar me golpeo la realidad Cuando En la boca sin piedad Como somos capaces De tanta maldad Este sueño Podrasek realidad. A partir de las 5 y media de la tarde en la Plaza Felisa Munarriz, dentro de la Semana del Barrio de los Artistas, en concierto Dani Calleja, el AVE y los del Rayo. También habrá mercadillos de CDs y vinilos durante los conciertos en la misma plaza. Recuerda, mañana viernes 10 de junio, organizado por Gordiscos, a partir de las 5 y media de la tarde en la Plaza Felisa Munarriz. Ahí está la entrevista que hemos realizado a cuatro de los componentes de la formación de Tafaya, los Lucian, más concretamente han estado por aquí, por el programa de Euskal Música, por Berriozar y Ratia, Chopo, Ruén Miquel y Xavi. Y ya os adelantamos que el próximo jueves, el próximo fin de semana, tendremos por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, por el programa de Euskal Música, a Pedro, de la formación NX, que recientemente han publicado lo que es su nueva larga duración, ya lo han estado pues presentando en dos lugares, así que este próximo jueves los tendremos por aquí, los tendremos por Euskal eh, Música, por Berriozar y Ratia a la formación NX. Hoy hemos escuchado a Alchatu, Lenao, Los del Rayo, Esquean Cristó, The Midlife Fingers y Anay Arrebag. Y lo dicho, hemos hablado con la formación Los Lucian de este primer trabajo discográfico, reciente primer trabajo discográfico de esta formación de Tafaya. Y nosotros nos vamos a despedir no Antes recordarte, que como bien has podido escuchar en la cuña, que mañana viernes, a partir de las cinco y media de la tarde, en la Plaza Felisa Munarrez, Está la semana del barrio de los artistas Y habrá concierto con Dani Calleja El ave y los del rayo Y además, el sello discográfico GOR Que es el que organiza este evento También, eh, pues, eh, pondrá un mercadillo De CDs y vinilos O sea, ya lo sabes, mañana a partir De las cinco y media de la tarde Y hasta las 9 de la noche en la plaza Felisa Munarriz Y nosotros, que nos vamos? Es que es ricasco por estar al otro lado Del 100.8 Berriozar y Ratia O al otro lado de internet en Euskiplaza.net Clicando en el logotipo de la radio. Volvemos dentro de 7 días para compartir con todos vosotros, con todas vosotras, todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria Hasta entonces, un saludo aur Hoy mis ni niños mueren en el África Oriental Hoy la gente sufre defendiendo un ideal Hoy las petroleras destruyen lo natural Pero en la tele lo importante es el mundial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 Sar y Ratia, en el 100.8 de FM.